Oye, mi gente, ya tú sabes, regreso aquí a Alto Cali Radio Show. Ya estamos, ya estamos ahí casi, casi. Oye, sobrevivimos lo que fue septiembre 11, la semana pasada. Pero bueno, hay que seguir, ya tú sabes. El día del terrorismo, no hay nadie quien nos pare, pero bueno, venimos directamente desde el 787, ya tú sabes, con el hombre de la voz de hierro, Y.O. Emo, el perrosato, por aquí, por alto calibre, el radio show, dímelo, yomo. Que vean que hay pa' todo, eh, a toda la gente que está en sintonía, un besito, un abrazo, te paso desde la cero, tú sabes, metiendo el uno y representando desde el 787, como dices tú. Se ya tú sabes el Yomo oye tantas canciones verdad y un gran exitazo su disco que quien diría verdad este Yomo eh tú sabes que uno siempre tiene fe verdad para las producciones que uno va a hacer y las canciones que uno tira pero wow desde que sacaste esta producción y especialmente con Descará, olvídate lo único que te falta hacer es un bolerazo de esa canción porque todo el mundo ha querido grabar el remix de esa canción de Descará. <risa> esto así bueno estamos bendecidos a pesar que hubo unos miles de tropiezo hubo un tiempo donde no escuchado ni nada. ninados pero al fin y al cabo la gente se dio cuenta y les demostramos que, que estamos aquí para algo y que la música es de lo que vivimos y lo que sabemos hacer ¿me entienden? y que en verdad en verdad toda la música define, define lo que somos nosotros. humanos oye yo mo, me quedo sorprendido ¿verdad? porque pues de, el estar pegado eh, eso es eh, igual o significado a, a correr todo el mundo pero en Argentina con Wisin y Yandel Háblame de eso. Oye, Súper, hermano, ¿verdad? Argentina, es, ¿cómo te explico? Argentina todavía es mucho rock, ¿me entiendes? Que es un sitio donde no, no, no había entrado el reggaetón muy fuerte, pero gracias a, a que estamos haciendo Tuvimos aquí en entrevista Me hablaste, ¿verdad? De una de una producción Bueno, de un mixtape Que ibas a soltar a la carretera Antes de soltar tu nueva producción Que tenía a lo mejor por título Que tú querías ponerle desde tu casa Algo así, ya tú sabes Que era casi todo improvisado ¿Qué ha pasado con ese proyecto? Eso, todavía estamos en eso, tranquilo este, estamos, estamos estamos, dándole forma a eso Lo que pasa es que acuérdate Cuando uno, uno ya tiene una compañía eso todavía seguimos haciendo muchas cosas. Tenemos, tenemos un sinnúmero, tenemos muchos temas así que son esta esencia. Todos son improvisados. Todos son lo que yo siento en este momento desde mi casa. Eso me Pronto ya entenderán porque el disco sale en febrero todavía. Todavía falta un tiempito para que salga mi producción, la próxima producción. Pero de verdad eso viene por ahí. Así que cuando escuchen eso van a oye óyeme, eje eh, eh. Esa es una de las canciones que, que ten, tenían por ahí guardado, esto viene para un varios harti o la quisiste tirar para internet, ya tú sabes, para calentar motores. Cuéntame de esta canción. Eso, eso, porque acuérdate, la gente por ahí me ve y me dice, mira, Yomo, una musiquita, esa, que nos ponga a usar, esa, esa canción. Esa fue hecha el día de mi cumpleaños. Fui, fui al estudio el día de mi cumpleaños, el 17 de junio. Fuimos al estudio, me hemos abrido entre la cabina, nos metimos está por ahí como de alto calibre la fanatidad de las páginas de internet que sigan escuchándonos que vean que tenemos todavía mucha musa por eso soltamos en wow brother ya tú sabes oye me yo, yo sé que has corrido verdad como dije ahorita has corrido el mundo me imagino que todavía te falta por correr dice que tu próximo disco viene en febrero eh, antes de que salga eso verdad y que salga tu mister que verdad que tú le piensas poner desde tu casa eh, o desde mi casa ¿Ha grabado ya para alguna producción de algún artista que venga a salir ahora recientemente? Oye, sí, tuvimos, tuvimos el honor de estar en, en Los Vaqueros con Wisin y Candel. Ahí tenemos una canción que Wisin, Candel, Joel, Randy, Franco, este servidor y el gato, Chavio. Bueno, que eso, imagínate, eso sí que es una mente, pero te digo, otra cosa, eso es una normalidad. Que Imagínate, cuando yo fui al estudio, que tuve que grabarla, me, me y es la primera vez que estamos los dos dentro de una misma canción que a mi 100%, me entiende esperen eso esperen eso y mucha más música por ahora por ahora es lo único que tenemos y varios remixes también tenemos varios remis vamos a hacer el de el de la entonces tenemos el de el de máxima el de Restrigueado y mucha música mucha música María, ya tú sabes, sí que se están esperando por aquí por alto calibre, yo no vengan a atacar ahora Memo, por el MC en Guayomo mira, este, escuché esto en alto calibre dame acá, para tirarla, que siento tranquilo que cuando Yomo esté listo, ya tú sabes para soltarla para el internet, este ustedes se van a dar de cuenta porque tiene su equipo de trabajo, oye Yomo yo sé que esto, verdad, a ti no te interesa verdad, pero te hago la pregunta, pues porque tú también pasaste por esto, y te quiero hablar sobre el casito, verdad, que está pasando ahora, me invito pues con Cuyena y acá Sabemos que tú tuviste también tu encontronazo con Consuelo. Este, ¿qué, qué es lo mejor que tú le puedes, verdad, este desear a estas dos personas, tú que también estuviste en guerra y, y, y, y verdad, ¿Qué, qué, qué es lo mejor que tú le puedes desear a ellos. Oye, en verdad que como la unión no hay nada, ¿me entiendes? Siempre hay hay, acuérdate, la música es algo que tiene muchos conflictos y, y a veces el público quiere escuchar cosas y ¿me entiende? A veces que no sale por ahí y gente empieza a hablarlo. ¿eh? Imagino que el a poco la grande arcángel, ¿me entiendes? Y que ya yo lo hecho está hecho, hay que darle pecho, ¿me entiende? Y, y como adulto este, arreglar todo lo que está pasando, que no se le siga saliendo de las manos la, las cosas, porque las consecuencias son más graves, que yo lo quiero a los dos, y les deseo lo mejor, ¿me entiende? Yo, como tú sabes, ya, yo no quiero pelear ni tener guerras con por nadie, porque el mundo está, tiene mucha guerra para nosotros seguir peleando. Yo lo que quiero es hacer música, que la gente, la gente que, que sí. lo quisiera escuchar en vez de guerreando lo y yo sé que hay un par de yonkis que quieren escuchar lo guerreando pero que la gente lo quiere escuchar unido allá que, que arreglen sus problemas y que esto no no llegue a otro oye verdad es, es, es bonito verdad y te digo a mí me gusta esto parece que a mí me gustan las entrevistas es bonito verdad este como están escuchando a Yomo decir que, la, que las cosas se arreglen entre cocuyuela y Yomo pero Tú no te quedas atrás porque tú sabes que también el rey te tira a ti cada vez que se trepa tarima. <ríe> sí, no, pero tranquilo, ese sea otro, ¿me entiendes? Que como, como, como te digo. mucha, mucha inspiración. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo una mirada que me quiere mucho y eso es lo que vamos a hacer. haciendo música buena para el público. Eso, ¿verdad? ¿vale? Ya tú sabes, pues bueno, estuvieron escuchando a Y.O. Emo, el perro sato, el de la voz de Acero, por aquí por alto, caliente Radio Show. Oye. Para contrataciones, Yomo, ya tú sabes que hay mucha gente que te, quiere, que te quieren ver en, en su país, que te quieren ver en su estado, donde se pueden comunicar, ya tú sabes, para contratar a Yomo. Oye, pueden enviar las peticiones a Yomomusic.com y también pueden llamar al 727-3749, esa es la oficina, con área con 787. Y eso, envíen las peticiones a, a Yomo Music ahí siempre está la oficina de búsqueda, Para, para que Porque yo sé que a ustedes les gusta escuchar mucha música, mucha música, ¿me entiendes? Y tenemos que estar dándole cosas nuevas todo el tiempo y de mi parte van a seguir escuchando música. Gracias por el apoyo y sigan que pronto con, con, ustedes están rompiendo barreras y ustedes están haciendo que los artistas en verdad puedan llegar al público y eso es buenísimo. Bueno, pues presenta por aquí la canción Eje, por aquí por alto calor el video show, ya tú sabes, bendiciones y mucho éxito para ti. Oye, Det är Que lo que yo doy Pa' que sepan que yo soy quien la pone. Carcería. Esto se puso tenso y to Se morotó la cosa seria Yo salí de casería Casería, cosa seria Esto se puso tenso y todo. Indiconsiblemente, Blackface International. Mamma, no sé qué, no maga guajiba. Mö det du inte. Mamma, no sé qué, no maga guajiba. Tu sabes por qué que estás estamos. Nosotros, <blends> nosotros dominamos las féminas. No maga guajiba. Oye, estas son gente que nos escatima. Oye, es mejor que cierre la boca o se te lastima, oíste. Man, usted sabe que yo sé que te pone loca. Och det är inte så lätt att få en kärlek. Det är inte så lätt att få en kärlek. Det är inte så lätt att en el estudio. ¿Qué hora es? Yo lo få que sé Det är inte så lätt att få en kärlek. Det